Angie, Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, una mañana triste a pesar del sol aquí en el Bolsón, teniendo que venir una vez más a cubrir este tipo de, de acciones. Y bueno, en, esta, en este caso estamos en la municipalidad y acabamos de, de hacer una entrevista a alguna de las representantes de la PDH que entregó una nota al intendente y también los vecinos. Que elaboraron ayer vecinos y vecinas movilizados aquí en el Bolsón por la brutal represión de, bueno, de, de los días anteriores, aquí en la Ruta 40, ahí en Gendarmería. Recordemos que <coughs> cuando nos enteramos de la, de la aparición del cuerpo, se produce una convocatoria ¿no? de estas, que, que le surge a, a la gente por, por la misma bronca y la indignación、uh -huh. de, de la plaza. Un grupo decidió seguir hasta la gendarmería, como se hace habitualmente、eh, en este lugar que es el, el ojo de la tormenta, ¿no?、Sí. Es donde aconteció y es donde está sucediendo todo. Y, y bueno, y allí se desplegó todo un operativo represivo muy grande, que por supuesto tiene como, como saldo la, la manifestación hoy aquí. Y bueno, es una manifestación pasiva, le han llamado a algunos este, una, intervención, una intervención artística, porque claramente. Están pintando esténciles, está,、eh, se e x pusieron las fotos. La、uh -huh. palabra de la compañera recién fue:、eh, lo, lo, el intendente no ve la represión, así que se la traemos para que la vea. Entonces, se pusieron unas diez fotos en, en el hall de entrada. Por supuesto,、eh, no apareció ningún funcionario municipal.、Eh, la secretaria recibió las notas. También se le exigió en una nota respuesta. A una nota que se presentó hace meses atrás, también pidiéndole explicaciones a Poliana por el accionar de las fuerzas represivas de, de la localidad. Y bueno, ¿qué decirles? Mucho, mucho dolor, y mucha bronca,、eh, porque no es solamente el hostigamiento en la represión específica que, que vimos estos días, sino, bueno, sin irnos más lejos, los compañeros de FM Alas, que acá tengo a. A un movilero también cerca que se está cubriendo que han tenido que hacer también una denuncia formal por la serie de amenazas que viene recibiendo la radio. n o Claro. Es decir,、eh, un, es un, ya, eso, estamos en el, en el lugar en donde bueno, se atajan todos los penales. n o Entonces está bastante difícil, hay mucha bronca, mucho dolor y, y bueno, esperando tal vez lo inesperable n o que es que el intendente pueda. Dar la cara.、Eh, hasta ahora, ¿cómo ha sido la actitud de Pogliano? ¿Qué, ¿Hasta q u ahora se ha llamado a silencio y hace como que nada está pasando? Claro, no, no. Las declaraciones que ha dado en, en las pocas veces que se ha expuesto han sido nefastas. El Consejo Deliberante, de su tinte político, deja exactamente el mismo mensaje. Y, y bueno, tiran la pelota para afuera, digamos, ¿no? Entonces, Si no se pudo hacer cargo y no s a l i ó d e r e s p u e s t a s en situaciones más concretas, como, como fue el conflicto con Lewis, es este, esperable que、claro. en, en este conflicto, que ya ha tomado ¿no? un carácter nacional e internacional, no, no salga a decir nada. Pero bueno, esa es mi, mi apreciación. Yo lo que, lo que、claro. puedo decir desde acá es que, que la gente no tiene miedo, que lejos de, de, de apropiarse de ese discurso de. Del miedo y del quedarte en tu casa. Hay una sensación de, de solidaridad, de tener que salir a la calle, de no quedarnos viendo la noticia por la tele.、Uh -huh. Y esperemos que, bueno, que, que se pueda como fortalecer eso, ¿no? que no nos quiten el derecho de salir. Como decía recién la compañera, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se, se conquistan y se. se, se, se, se Concretan a diario en la calle, ¿no?、Uh -huh. Angie,、eh, para aquel que está escuchando, para aquella que está escuchando en este momento acá en Vietnam, Patagones, están en la puerta del municipio, han puesto、eh, fotos, han puesto banderas, carteles,、eh, eso es lo que uno va y encuentra a esta hora en el municipio del Bolsón, ¿está bien? Así dicho. Así es, es así. Somos, hay, una, sí, hay una cantidad. Que serán 40 personas,、uh -huh. en, en principio, por ahí hay más, porque adentro no alcanzo a ver. En el hall de entrada hay un grupo de gente, pacíficamente exponiendo imágenes y、eh, pintando algunas banderas. ¿Hay radio para... abierta? No. ¿Están、eh, no, no. o、no, no, tomando no, la palabra、no. de arriba? No, vamos tomando testimonios y...、Uh -huh. y también es cierto que ya se ha dicho tanto.、Claro. Eh, hoy escuchamos en una radio local,、sí. eh, amiga también. El testimonio de Ariel,、eh, no me acuerdo el apellido, del técnico, no, no,、ah, no, no Ariel, no, del técnico que, que denunció claramente dónde están las antenas y,、ah, y lo, sí. lo fácil que sería si en la investigación se le piden los teléfonos a la empresa Movistar poder avanzar, digamos. ¿Qué más se puede decir? Los, los comunicadores, estamos acá y las comunicadoras,、eh, ya no sabemos qué, qué más preguntas hacer, ¿no? o、claro. c Eh, es mucha la, la indignación, ¿no? Ansi,、eh, ¿hace cuánto que vivís ahí en la zona?、Eh, y 20 no, 15 años. 15 años. Y、eh, está más militarizada que nunca la zona ahora. Se ve la, sobre todo en la, en, en la región de acá, de Bolsón. Yo e soy t de Lago Pueblo y la radio está en Fogón, en Meloyo. Sí. Así que en general están, se ven muchísimos vehículos verdes. Qué bárbaro. Sí, sí. bueno, no, no hay que hablar e、eh, l Maitén, ¿no? Que es,、uh -huh. es otra localidad que está ahí. Bueno, Puyén, ¿no? Toda esta región. Se va、uh -huh. corriendo、claro. de eje el escenario, pero son siempre los mismos, el, el mismo lugar, ¿no? La comarca andina. Sí, y, y ahí lo que es el hoyo, todo, ¿cómo está la, la comunidad? ¿Cómo siente, cómo vive esta situación? Yo creo que como sucede en gran parte del país. Mucha gente que, que mira la tele solamente、ah, y consume muy pocos medios alternativos. Pero también nos sorprende, y nos sorprende cada vez que nos convocamos a una marcha, mucha gente que, que sale a la calle. n o Entonces, hay, hay, creo que hay, hay de las dos cosas:、hay、mucha gente que cree que, que va a haber represión, entonces por ahí la piensa dos veces para ir hasta una marcha. Veníamos muy acostumbrados a, a salir a las marchas con los hijos. A, de hecho, en, en esta última represión hubo niños ¿no? intoxicados con gases. Recordemos que hubo una cantidad de gases impresionante.、Sí, sí. eh, entonces, bueno, no sé, hay de todo. La, la, obviamente, la gente que conoce el lugar, la gente que conoce a, al pueblo mapuche, sabe que el reclamo. Es absolutamente、eh, justo el de las tierras, ¿no? Porque no nos olvidemos que, que, que más allá de Santiago, que es puntualmente el caso que ahora nos está todos sacando a la calle,、eh, el reclamo del pueblo mapuche es histórico, ¿no? Y no empieza. Ni claro, no fue ahora, de... exacto.、No. Angie,、ah, sí, bueno, de p r o n sigue estando preso el l o n c o ¿no? Que eso también hay que aprovechar y, y decirlo permanentemente.